Andén el andén para mí andén es, es un espacio de potencias libres y alegres. Que se puede hacer de todo. Es descubrir. Donde podemos hacer muchos amigos, divertirnos, hacer cerámica y, y divertirnos. Y, y también aprender mucho y jugar. El andén para mí es aprender. Para mí el andén es familia. Para mí el andén es un pulmón. Para mí es la combinación perfecta entre mate, cerveza, amigos y familia. Andén es un lugar donde tengo a mí, amigos y donde puedo decir un montón de cosas, cualquier cosa. El andén es para mí un espacio en el que puedes compartir con un montón de personas, confiar... Eh, Pueden sonar como palabras sueltas y armadas, pero la verdad es que es un lugar cómodo, un lugar donde podés eh, caer con propuestas y formar parte desde el primer día. Es un espacio que espero que se sostenga en el tiempo y que la verdad eh, las personas que forman parte eh, te abren las puertas eh, de su corazón y... No te dan más ganas de salir de ahí. Para mí el andén parece parece como una escuela de gimnasia. Para mí el andén es un lugar para divertirse y hacer amigos. Para mí es divertir, diversión. Y el andén como una segunda casa, algo así. Y está buenísimo. ¡Aguante la Cuidado, poema ¿Acaso hay política en la muerte? De Miguel Vega Manrique Mi tío muere solo en una cama de hospital con la práctica concesión de un teléfono móvil. ¿Quién sabe si suero en vena? Y la promesa de una séptica sedación. Pues hemos evolucionado, había que decirlo. El progreso es un hecho innegable que los muertos certifican. Mi tío que vivió la guerra y está muerto lo certifica. No es momento para quejarse por el desborde colectivo. No es momento de importurar a nadie con teatribas ideológicas. ¿Acaso hay política en la muerte? El yo se gesta en un estadio reflectante del otro. ¿Lacán lo dijo? Y con el virus es lo mismo. Cada cual está dando lo mejor de sí, exceptuando un reducido grupo de responsables que colapsan los arruigas caninos para alquilar un paseo, a precio de ganga, riesgo de contagiar a todo el mundo. Nadie tiene la culpa del virus mal pensado, Nadie la tuvo de la peste, Nadie pudo prever la sífilis. ¿No te das cuenta? La modernidad entra en sus riesgos. Que gestionamos valientemente. sino mira la historia. ¿Acaso hay política en la muerte? Con el SIDA fue distinto. Pobres yonquis. Pobres putas. Pobres negros. Pobres maricones. Esto no es más que un pequeño embite. El tecno avance globalizado del siglo 21 Además... Ya nos venía haciendo falta una guerra, había que decirlo, para hacernos más fuertes como nación, para plegar las fronteras como abrigo, fuera de la ley, de nuestra prótesis biológica llamada piel, piu, skin, fíjense, tenemos un estado diligente, patucadas en las balconeras, grandes profesionales de la salud, la economía en buenas manos, el ejército está en las calles. No nos faltará comida, dice mi abuela, ellos las repartirán como en la guerra cuando se pongan las cosas feas y les abriremos la puerta agradecidos a casa de política en la muerte el estado de excepción que Benjamín concebía en su ejercicio límite de inmanencia filosófica razón del ser de los oprimidos ya no es más prima privativo de una clase desmembrada en lo social voy a aprovechar la cuarentena para abrirme una cuenta de spotify a casa de política en la muerte siempre unidos venceremos ...al enemigo del orden, nuestro orden... ...la vida en punto, muerto que conjugamos... ...ya les dije que era una guerra... ...siempre ha sido así... ...la historia lo demuestra ininterrumpidamente... ...sobre la superficie de las pantallas cálidas... ...mis alumnos me preguntan... ...¿qué tal las vacaciones?... ...doy fe... ...nada grave... ...importuna la audacia juvenil... ...¿acaso hay política en la muerte? ...yo mantengo firme mi cuarentena privilegiado del dolor ajeno, como si me importara este absurdo de día que termina escribiéndose en un mal poema, al margen de las manos últimas, de las que nadie sostendrá un último aliento. Mi tío muere solo en una cama de hospital. ¿Acaso hay política en la muerte? Aquí abandono esta pregunta, que no será negada nuevamente. de la Cordillera del Viento Al norte de la provincia del Neuquén Se encuentra la Cordillera del Viento Vecina de la precordillera de los Andes El norte neuquino es un lugar muy hermoso Con mucho campo En donde las comunidades campesinas habitan Pero así las cosas lindas Como los encuentros Como las fiestas también las cosas rudas la vida de campo no es fácil, se convive con muchas injusticias, muchas violencias, pero también se vive una vida en tranquilidad y esa tranquilidad a veces se vuelve soledad, se vive una vida de autogestión, pero a veces esa autogestión depende del clima y en la época de sequía se sufre mucho, es tan difícil pero... Tan hermoso el campo, el vivir el campo. La huerta, los cultivos, los animales, todo esto las cantoras lo plasman en tonadas y cuecas. Por eso es tan importante su rol en el norte neuquino porque aparte de ser cantoras, son historiadoras. Y esas tonadas y esas cuecas quedan para contarnos lo que una vez pasó. La cantora del Norte Inuquino tiene un canto muy particular y un toque de guitarra muy particular. Es bien de campo, con manos que trabajan la tierra, con una voz que convive con el viento y la sequía. Y así las cantoras son portadoras de historias, amenizadoras de fiestas populares, de santos, de velorios de angelitos, de casamientos, de reuniones familiares. Son las que cuentan esas historias en las tonadas en formas de décimas que tanto nos encantan. Ahora les voy a dejar con una cantora del norte neuquino, que quién mejor que ella para contar lo que es ser cantora, la inspiración y... ...lo que representa para el Norte neuquino. Soy Susana Liliana Valdés, cantora del Norte neuquino... ...nacida allí en Andacoyo, en el norte de la provincia de Neuquén... ...hija de Mercedes Muñoz, una cantora popular de cuecas y tonadas... ...y mi padre, eh, El Chango Valdés, un decidor y, y cantor popular... Nací en ese pueblito, allí me crié y heredé este canto popular, este canto bien del norte de neuquén que nos identifica a todos. Ser cantora es un compromiso social. Si bien es una tarea linda, que lleva mucho el corazón puesto, también es una gran responsabilidad porque las cantoras acompañan eh, a la familia y a la vida campesina en diferentes momentos. La cantora está presente en un casamiento campesino en un velorio que se lleva a cabo acá en el norte de Neuquén. También está presente en momentos festivos, en las fiestas de los santos, animando la fiesta También se hace presente en las actividades del campo, en la señalada, eh, también, ...se lleva una cantora siempre cuando se está haciendo... Eh, ...diferentes actividades que requiere el hombre de campo... Eh, ...como puede ser también la estrella, la capa... ...ahí está la cantora presente animando ese momento en los cumpleaños y fiestas familiares... ...y fiestas regionales también está la cantora... ...es una tarea que, que requiere pasión y requiere llevar este canto a distintos espacios y momentos de la vida de aquí, y del norte de Neuquén. Ser cantora eh, se lleva en la sangre, es un sentimiento que corre por tus venas. ¿no? Eh, ser cantora se transmite de tus mayores, de generación en generación. Yo lo aprendí y lo heredé de mi madre, que era cantora, y y es una, una actividad tan bella eh, que uno la adquiere a través de la transmisión oral o sea, uno aprende escuchando a sus mayores escuchando a las generaciones anteriores y lo más bello es que es una transmisión de mujer a mujer La mayoría de mis canciones tienen que ver con la realidad, con lo cotidiano, con las diferentes situaciones que vamos atravesando a diario. Eh, aquí las personas que habitamos este suelo, ¿no? También eh, apunta mucho a las situaciones sociales eh, que atravesamos diariamente como seres que vivimos en sociedad y eh, me inspira mucho eh, las mujeres, las mujeres valientes con iniciativas eh, Muchas de mis canciones tienen que ver con la mujer, a quien valoro respeto y bueno y, re, y hago una revalorización de nuestro género In ¿no? intento también como cantora eh, llevar adelante este canto que no es difícil perdón que no es fácil porque nos encontramos en un medio donde la mayoría de los cantores populares son varones. Entonces también hay una lucha interesante por mantenernos en ese medio también. Pero me inspira eso, las situaciones que atravesamos las mujeres, eh, las situaciones sociales que provocan en, en, en los seres humanos situaciones de injusticia, también lo vellos de la vida el disfrutar, el paisaje, y las amistades, el cariño, el amor. Todas esas citaciones son buenas propuestas para escribir tonadas y cuecas aquí en el norte de Neuquino. Bueno, como cantora y como mujer, eh, las invito a todos y a todos a conocer el norte neuquino y a conocer esta manifestación. Tan interesante de nuestro género De nuestras cantoras del norte de Neuquén eh, Y que sea una forma también de, de transmitir Y dar a conocer todas las situaciones Por las que atravesamos como mujeres Como habitantes de este bello norte de Neuquén eh, Que sea un modo de expresarnos Y de decir, de decir todas las cosas que tenemos ganas de decir Así que los invito a van a ser las cantoras del norte de neuquén que si bien es un canto sencillo un canto con pocos acordes un canto con con palabras eh, simples pero es un canto cargado de emoción y lleno de sentimiento y muy enriquecedor así que les envío un saludo llega de el norte de neuquén y las espero por aquí muchas gracias. Me invitaron un poquito a participar en esta parte del programa de radio y un poquito para contar mi experiencia, quién soy, qué estoy haciendo en este momento, bastante complicado. Este, así que, bueno, mi nombre es Analía más conocida como Rana. Eh, trabajo acá en el Alto Valle. Este, mi emprendimiento es Ana Fotografía. Yo soy fotógrafa, soy fotógrafa del Alto Valle. Mi, mi localidad es Fiskemenuco pero trabajó en todo el Alto Valle, Neuquén, Neuquén, Cipolletti, este, Fernández Oro, Allen y fisque Menuco. Bueno, mi fue, es, es, fue complicado estos meses y pasé por diferentes estadios dentro de lo que es mi proyecto de fotografía y eh, nos pudimos aunar con varias compañeras muchas de buenos aires pibas muy jóvenes yo tengo 38 años y, y, y sentí como esa motivación en un principio eh, de poder participar de estar un poco más eh, en línea y bueno yo lo que lo que, lo que empecé a replantearme un poco es a tratar de darle la vuelta a esta cuestión de las redes y con otras compas que me pareció súper necesario y sobre todo por el hecho de que todas estamos pasando lo mismo siendo fotógrafas no entonces me pareció como súper importante este hecho de, de poder estar con otras eh, unas vías muchos a mí me pasó que son sonías muchos más jóvenes pero que bueno este te ayudan con el tema redes te ayudan con el tema de motivarte para que podamos hacer cosas distintas entonces me pareció súper Súper enriquecedor en una primera instancia Después Bueno, fue esto de volver a ver El ejercicio de ser fotógrafa también Porque En una como fotógrafa Es como bastante Va de un lado para otro, sin darse cuenta quizás no Pero vamos de un lado para otro este Moviéndonos Y, y, y, y yendo de aquí para allá Y de repente la, el, lo estático fue un cambio bastante importante. A mí este estadio me sirvió, primero para conectar con otras compas, con otras fotógrafas, que me pareció súper enriquecedor. Primero porque muchos más jóvenes, aportan cosas nuevas, ideas frescas, algo que por ahí uno ya con la edad no las tiene tanto. Y lo otro que me pareció súper importante es el hecho de repensarnos en el oficio, ¿no? entre esta cuestión de la virtualidad que vuelve, Eh, a, a descolocarrnos eh, la realidad nos descoloca y nos coloca en otro sitio digamos ¿no? repensarse esta cuestión de la virtualidad me parece como súper importante desde mi punto de vista eh, me pareció como súper importante poder empezar a potenciar las redes porque era algo que yo no le estaba tanto prestando tanta atención en un primer en una primera instancia como que Eh, reforzar las redes refrescarlas eh, empezar a, a, a, a manejar ciertas herramientas que no manejaba y desde la fotografía vi cosas muy impresionantes que me parecieron que aportaban muchísimo eh, algo impensado que es la fotografía de la, la fotografía de la fotografía que es esta, estas cuestiones eh, habían surgido este sesiones fotográficas Eh, con videollamadas y, y bueno, donde obviamente la modelo eh, mediando aparato tecnológico con, el, con la fotógrafa o el fotógrafo generaban una imagen nueva que no tiene que ver, eh, ni siquiera ahí ya, no tiene que ver el, el, la muchas veces la cuestión técnica, eh, la definición de la imagen, sino que armar una puesta en escena muy interesante, que me pareció este eh, eh, también me pareció interesante porque es como una ventana entre el modelo y, eh, y, y, y el fotógrafo entonces es como que se, se abre como una nueva por así decirlo una nueva forma me pareció súper interesante hay varias fotógrafas que están haciendo esto eh, mucho en Buenos Aires obviamente, pero sus trabajos son este real, realmente muy muy muy lindos de, de, de ver este sea se se cómo se van rompiendo estas cuestiones después empecé con el tema de las consultorías hay que entender que en este nuevo en esta nueva instancia se van abriendo otros caminos se cierran unos para abrirse otros y en ese sentido creo que Este, la imagen visual, que los negocios vuelvan a tener sus imágenes pero de sus propios productos, hace que se tenga que generar muchísima más imagen y sobre todo también eh, la forma de la imagen que muchas veces eso se pierde, ¿no? Y eso me pareció súper importante de armar consultorías, ar poner información a disposición de, de, de, de los emprendedores, de emprendedoras, emprendedores, que me parece súper eh, eso tejer los lazos me parece que súper constructivo para poder este eh, tejer otro tipo de, de, de, de, de redes más colaborativos y y, este, y sobre todo que ayuden, que ayuden en esta instancia que nos ayudemos eh, el uno al otro este y eh, eh, lado a lado, digamos, acompañándonos, me parece, que eso es re importante. Después, este, a nivel fotográfico, me pareció que es eso, que van surgiendo, no, no, no está todo cerrado. Después, algo que me parece súper importante es el tema de la transmisión del conocimiento en base a los cursos virtuales. Todo se ha vuelto un poco virtual y acomodarse a esa virtualidad en base a los cursos me parece muy piola, se puede pueden hacer cosas bastante eh, lindas y muchas fotógrafas están haciendo este cursos eh, muy lindos que ayudan, por ejemplo, al retrato, a los trabajos en cuarentena, a esa cuestión de, de del retrato diario sobre sobre sobre fotográfico, sobre lo que nos va aconteciendo y hay muchas colegas que están aportando en esos retratos sobre todo Este, volcar la narrativa volcar eh, la forma del cuerpo la autoexploración y eso también me parece muchas, muchas compas fotográficas están por ese lado no encontrarle la vuelta a ayudar a otras compas a poder encontrar esta, este sentido y poder volcarlo en un lugar en específico y para poder comunicar y eso es súper es interesante desde la fotografía realmente han surgido cosas eh, Eh, muy piolas y, y que me parece totalmente necesario, a, necesario reforzar y sostener estos lugares porque después, bueno quizás cuando todo esto vuelve a la normalidad uno pierde un poquito el eje me parece que sería importante como reforzarlo, entender y potenciar el laburo cooperativo solidario Y sobre todo de la zona entender que hay que hay que generar estas economías regionales y potenciar al otro eh, que está al lado nuestro que necesita nuestra ayuda o, o, o también nosotros podemos necesitar la ayuda de otros y me parece súper importante en ese sentido se lo que se, se Eh, surge colectiva de fotógrafas del sur que es un colectivo que surge hace un año y medio en el cual este, lo que se hace es, es poner a disposición el material de las compañeras eh, tanto de las talleristas y de las personas que están realizando sus trabajos individuales dentro de este, dentro del colectivo y poder, Este, desde colectiva brindar este desde la página de colectiva de fotógrafas del sur y de la de, desde el instagram poder mostrar los diferentes trabajos y talleres que están llevando a cabo las compañeras también está fama que es un colectivo bastante interesante que son las chicas eh, eh, es un colectivo de chicas mucho más jóvenes que esas están en buenos aires y también con la misma idea la de replicar y la de la de visualizar el trabajo de otras compañeras ellas con muchísima más presencia obviamente porque están en Buenos Aires y tienen otro tipo de, de recursos pero más o menos en el, misma, en el mismo eje este, lo que se intenta obviamente es que solamente se reproduce el trabajo de mujeres y y, y, otras, y otras disidencias Este, y lo que se intenta, bueno, es, es esto Mostrar y visibilizar el trabajo de diferentes compañeras este, Y que les llegue a todes Y que tengan esa información a disposición Y que recorra distintas distintas eh, regiones de Argentina En colectiva de fotógrafas del sur funciona eh, Con fotógrafas netamente del Alto Valle, de Río Negro y Neuquén y muchas también de la, de la línea sur de lo que es san martín de los andes bariloche y Aluminé Aluminé, perdón también y este villa de angostura me estaba olvidando de, de un lugar eh, y bueno fama que es otra es, es, es otra red es de chicas de buenos aires en realidad es más fe más más federales eh, hay de todo hay de todos los lugares y cada quien aporta lo suyo este bueno, eso es más o menos lo que ha surgido en estas instancias donde se han reforzado esos lazos donde se, se, se lleva adelante esta, este tipo de redes de cooperación entre diferentes foto dentro del ambiente de, de la fotografía obviamente. No sé ustedes, pero yo me revelo con mi corta y me revelo con mi larga. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, ante todo quiero expresar eh, en este audio mi sentir y pensar respecto a las creencias impuestas por el sistema y cómo afectan a en nuestros hábitos, en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, mañana es el día de les trabajadores y se conmemora la lucha de unos obreros que dieron su vida como a lo largo de, de los siglos el, obrero, el trabajador explotado da su vida muchas veces, o se enferma o muere por un sistema que es explotador al máximo. Y los y las trabajadores, trabajadoras, entre las que me incluyo, porque de alguna manera algo hacemos para sostener este sistema, eso es trabajar, entre otras cosas, y es hacer... Algo a cambio de un salario, de un quita, de algo para sostenernos Retomo el hilo Los trabajadores y las trabajadoras no queremos ser explotados No queremos que se nos maltrate Que hagan lo que quieran con nosotras, con nosotros Nuestros patrones, nuestros dueños El sistema, los gobiernos, la autoridad Los jueces, la corrupción, la delincuencia Todo eso que acabo de nombrar es parte de un sistema que te mantiene quieto, callado sordo, ciego y maniatado para toda la injusticia que creemos que queremos destruir y se contrapone contra ese mundo nuevo que queremos construir ahora bien el sistema nos chupa tanto, nos nos molesta tanto, nos enseguece, nos obnubila, nos eh, idiotiza, nos distrae y mediante sus trucos, su publicidad, sus medios de comunicación que son medios de información del poder dominante nos inculcan lo que quieren que hagamos por eso somos consumistas Por eso queremos el último modelo de celular o de zapatillas o de auto. Bueno, eso ya para los trabajadores es imposible, pero ponele... Hay trabajadores con mayor rango que ganan muy bien y por ahí ese lujo se lo pueden permitir o lo pueden desear. También tenemos que hablar del deseo acá. Y volviendo al hilo de esto de lo, las creencias, ¿no? de las creencias que así como las religiones nos cuentan una historia y si nos vamos de ella, somos pecadores o vamos al infierno o en algunos casos han muerto muchas personas, millones de personas por no querer adherir a ese sistema de creencias. Hoy día las creencias están más dentro nuestro, están en nuestra piel y más adentro todavía. Por ejemplo, volviendo a los trabajadores y trabajadoras, no queremos que nos exploten ¿Y por qué pensamos que los animales sí quisieran que los exploten? ¿Por qué tenemos ese androcentrismo y antropo antropocentrismo, mejor dicho, también... ...y no vemos cómo somos especistas? ¿Que nos creemos el cuento de la Biblia de que somos el rey de la creación... ...y tenemos a nuestra disposición todo lo que hay en esta tierra? Sobre todo los hombres. Y entonces... ...decimos, sí, tenemos una mascota, un gatito que lo requeremos... ...un perrito que nos saluda, que nos abraza, que sacamos a pasear... ...hasta podemos tener, o oh, paradoja... ...un animal enjaulado que canta tan lindo... ...u otros animalitos dentro de un departamento o de una casa... ...a los que nos dejamos salir porque si no se nos escapan... ...y a veces vemos animales sueltos por pero decimos, qué lindo... ...pero no caemos en la cuenta... De la vaca que pasó toda su vida esperando ser asesinada De las vacas, como me pasó a mí y sus terneros En Punta Indio Que fuimos a ver qué pasaba Porque escuchábamos unos mugidos lastimeros terribles En una excursión fuimos, nos acercamos Y había un lugar donde había un corral de muchas vacas y terneros Y todos llorando terriblemente Entonces yo me preguntaba, ¿será por hambre? ¿Será porque se lo tienen que venir a buscar para llevar al matadero? Sea por lo que sea, eso estaba ahí. Lo mismo los cerdos, o las gallinas y los pollos. Hay asesinatos constantes, el desastre que se hace en el mar, los criaderos de salmones. Todo en beneficio del capital, del sistema. Y nosotros creemos que... Que, con, que estamos estamos está bien construir en eso Que está bien alimentarnos bien ¿Quién dijo que es alimentarnos bien? El comer toda esa materia Inmunda de destrucción y de explotación ¿Quién lo dijo? En una época se dice Que el hombre, gracias a que comió animales Que comió proteínas animales eh, Su cerebro evolucionó Eso lo desmienten tribus y espacios y lugares que en el mundo no comieron animales o comieron muy poco y evolucionaron también. Hoy la evolución está y hayamos comido o no animales en estos últimos tiempos nuestros ancestros han comido. Pero sin embargo tenemos la lección de romper con esa creencia, con el hábito y de transformarnos. En personas que no exploten a otros animales Que no los maltraten Quizás no a través suyo Pero cómo te pensás que llega un pedazo de carne A tu hogar O al supermercado Nunca viste esos chanchos enteros con la manzanita En la boca congelados Los felices que estaban de ser tu manjar Bueno no voy a andar mucho con esto Porque la ya es entendible Lo que quiero decir más que nada es que cualquiera de estas creencias que nos hagan creer que la proteína animal o que la el, el veganismo, la, la dieta vegana es mucho más cara, es mentira. Yo no tengo un mango y hago una dieta vegana, disfruto, es muy rica, es saludable. Muchas veces no, porque también hay de todo, ponerle no solo... Comer mucha pasta o mucha harina no es saludable Comer zaitán aunque sea rico no es tan saludable Lo mejor es la verdura cruda y las frutas crudas Combinadas con verduras cocidas y con cereales integrales Y legumbres Eso lo puede decir cualquier nutricionista Pero no cualquier nutricionista te va a decir No dejes de comer carne no, O sea, te lo va a decir no No, si no es vegana te va a decir come carne come queso come le toma leche toma leche esa leche que nos produce náuseas que en algunos lugares no la pueden tomar no porque eh, no están acostumbradas las personas y no se murieron y siguieron viviendo hay gente que nació vegana y estarre bien ¿entendés? o tiene músculos y son ahí de todo en esta vida pero no voy a ahondar mucho en eso porque es demasiado o es sea, si, Se va por un lugar donde desemboca en un mar inmenso. Mi intención hoy era, era hablar de esto, ¿no? De cómo creemos en algo que ni siquiera pensamos que es una creencia, sino que lo damos por cierto. ¿Cómo hacen esas familias en las que les nace una hija o un hijo que no quiere ya comer nada animal? Piensen un poquito en eso y pensemos también en este día del trabajador, de la trabajadora explotada Si queremos seguir manteniendo todo este sistema Gracias, no sé ustedes pero yo me revelo con vega larga y me revelo con ve corta El origen de la palabra autogestión puede rastrearse hasta la yugoslavia serbia como una práctica extendida, una idea anarquista que cobró mayor significado a partir de 1950, llegando a Francia y siendo traducida a otros idiomas. Proviene de auto, asimismo, y gestión, administrar. Según la RAE, es un sistema de organización de una empresa en el cual los trabajadores participan en todas las decisiones. En Wikipedia, la autogestión es el uso de cualquier método, habilidad y estrategia a través de los cuales los partícipes de la actividad pueden guiar el logro de sus objetivos con autonomía en el manejo de los recursos. Se realiza por medio del establecimiento de metas, planificación, programación, seguimiento de tareas, auto-evaluación, auto intervención y autodesarrollo El texto sigue y se desarrolla. ¿Qué alejados un concepto del otro? ¿Cuántas definiciones pueden haber? ¿Cuántas aplicaciones? ¿Qué supone la idea de autogestión? ¿Podemos decir que implica una individualidad o una colectiva? ¿Una grupalidad? ¿Una comunidad? ¿Qué implica ser autogestive? ¿Existe la autogestión con financiamiento externo? ¿Es autogestión cuando se recibe aportes del Estado? ¿Es la autogestión que ¿Necesariamente por fuera de la lógica del mercado? La autogestión es un sistema de organización social y económico, donde las personas que desarrollan una actividad son las mismas que administran ese proyecto. Esta modalidad organizativa significa que el papel de la coordinación y la cooperación está priorizado por sobre las jerarquías y las relaciones de poder. Es decir, en la autogestión, son les mismes individuos les que ejercen como administradores y como operatives con independencia. La autoorganización de las personas productoras en cooperativas es otra plasmación histórica de la autogestión. Las cooperativas de trabajo o de producción llevan casi 200 años demostrando que las personas trabajadoras pueden gestionar las empresas sin el patrón. Hay numerosos casos sobre la recuperación de fábricas por parte de sus empleades, una situación que es común en épocas de crisis económicas. Las cooperativas forman parte del conjunto más amplio de formas organizativas autogestionarias o de autogestión, donde lo que las identifica es el manejo democrático de las empresas por los propios trabajadores y trabajadoras. En este sentido, se trata de tomar en nuestras manos la solución de nudos problemáticos y así lograr satisfacer nuestras necesidades con trabajo propio, creatividad y esfuerzo, gestionando los recursos de forma democrática y en el interés de todos. Desde la práctica, la historia de las experiencias autogestivas, la recuperación de empresas en manos obreras, los trueques comunitarios, la vida en comunidad, la autogestión, propone el empoderamiento de quienes participan, fomenta la democracia directa, el aprendizaje continuo y diverso dentro de lo que se propone, la horizontalidad, la construcción de redes, el apoyo mutuo. ¿Qué experiencias autogestivas conoces Hola a todos, eh, mi nombre es Rosario Kufari... ...pertenezco a la cooperativa Septiembre Textil... ...que es una cooperativa de trabajo... ...que funciona en la ciudad de Cipolletti... ...hace más o menos 11 años... ...actualmente conformada por mujeres... ...cabeza de hogar... ...y nos eh, dedicamos principalmente a la producción textil... Eh, ...uniformes, eh, egresades... Y también impulsamos dos marcas propias, una que se llama Api, que es ropa que se confecciona con telas recicladas, y otra que se llama Jamelia, que contiene, que tiene, como interesante, es ropa de diseño con una tabla de talles inclusiva. En este momento de crisis total, estamos resistiendo como veníamos antes, pero una situación bastante más crítica, eh, en la que estamos eh, tratando de producir no nuestras marcas, sino eh, otros productos que, que puedan servir en esta época, como ropa para niños y niñas, eh, económica, eh, pijamas para niños y niñas, también económica. Hicimos algunos barbijos, algunas... Eh, algunos pedidos que nos hicieron particulares, pero estamos bueno, eh, siempre barajando cómo seguimos o cerramos siempre en esa con esa cuestión y en este momento, bueno, estamos pensando cómo seguir adelante eh, porque no tenemos ninguna ayuda financiera y tampoco eh, respaldo en ese sentido, entonces solo estamos resistiendo y y produciendo pequeñas eh, pequeñas series. Eh, así que un poco esa nuestra situación actual. Suena Jazz del Jerez de Oniria. Música del Alto Valle. Para mí el andén es. es vuelo, es arte, es elevarme y encontrar otra forma de construirme y construir y, y aprender. Para mí el andén es donde quiero estar. El andén para mí es danza, juego y besar a quien quiera. Es un lugar único, especial y mágico, porque allí imaginamos, jugamos y podemos ser lo que queramos. Para mí el andén es algo mágico, algo eh, único, algo único acá en la región y bueno, y algo que sobrevive a través de los tiempos con, con gente de años y con recambio que a la vez se va fortaleciendo más y más y bueno, para mí ya el andén es algo de mi, parte de mi corazón. candombe liberación, encuentro, una casa. La para mí es un espacio de lucha, de encuentro, de resistencia. La andén para mí es un espacio autogestivo de goce y resistencia. Como un hogar, una segunda casa, donde podemos expresar lo que nosotros hacemos con Heterodoxa. Me he presentado varias veces con la feria y también he conocido muchas amigas, amigos, amigues y es un lugar que ojalá esté por siempre, ya que es uno de los pocos espacios acá en la región que le da movida, le da espacio a las movidas culturales. Es un espacio de confianza, un, un refugio de todo el sistema alienador y, y un lugar donde voy predispuesto a aprender siempre porque siempre... ...te enseña de alguna u otra manera. Para mí el andén es el refugio de creación... ...de compartir, de aprendizajes y desaprendizajes... ...de movimientos, de momentos, de caminos, de tejidos... ...de mutación, de encuentros... ...para mí el andén es un pogo... ...una palabra y mil palabras... ...para mí el andén es una casa calentita... ...con el horno prendido con olor a aerosol y a tinta de serigrafía. Aunque a veces está frío porque no andan los calefactores y las ventanas están abiertas, para mí el andén es recuperación, entre tanto perdido. Larga vida el andén.